The curfew chorus line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, snow-binding A este? Baja, o la ley chaval, al contrario que el, el micro que se siente, no es que se sienta bien, bueno igual lo que espera, espera, igual lo que se siente mal eh, son los, los auriculares, o sea que a ver, este vamos entonces a ponerlo aquí eh, y, y, y este vamos a apartarlo para acá, esos ruidos que sentís eh, son son micrófonos apartándose. Eh. el el sonido del rozamiento ¿m? de de un pie de micro metálico ¿eh? no sé de qué metal exactamente y pero bueno me, metálico me es parece que sí que llegue. y <coughs> <coughs> perdón por el tosío tenemos que poner el, el botón este de de la tos en el ¿m? a la mesa ya, ya absolutamente necesario ahora que hay a ver si soy quien ah, vale ah, ya está que ahora que va a ser que van a hacerse aquí obres y tal y van a ponerse cosas pedí yo un botón de la tos joder, para <coughs> pa por lo menos cuando <coughs> como ahora que, que toso, eh, pues eh, pulso el botón de la tos y toso tranquilamente y no sé, no sé gente, en radio 3 tiene lo que, que vi lo yo una vez que ya sé que ye, a ver que yo no y una paradoxia al decir vi lo yo en un programa de radio bueno me siento lo mucho pero pero fue, fue ¿no? ¿Eh? fascinante eh. un día que, que uno de radio 3 y hizo una, una entrevista a Evaristo de la polla ¿eh? pues bueno pues esa entrevista por lo que se ve, grabó seguro tome de moda lo de que ¿eh? que la radio que la radio se vea ¿Eh? al tiempo que al tiempo que está uno haciendo un programa de radio, pues resulta que hay escámares ¿eh? y ese escámares, bueno, pues eh, graben el programa o emitenlo online, ¿eh? emitan online, atraviesa la página web de ¿eh? de la emisora del programa en cuestión. ...bueno aquí por fortuna eso no pasa... ...eso no pasa... ...porque yo cuido que, que los que hacemos radio... ...bueno no sé si todos los que hacemos radio... ...pero por lo menos yo sí... ¿m? ...a mí no me... ...si me radio joder... ...y precisamente porque no quiero que se me haga el fuzico... ...en mi fuzico yo muy feo... ...restaría me entiendes... ...seguramente me restaba me entiendes... ...y de esta manera pues se mantiene ese misterio... ¿m? ...no sé si, si a vosotros... os vos pasa lo mismo... Pero, pero yo, bueno, que de toda la vida soy aficionado a la radio, ya conté la anécdota esa que un día me, me contó la mi mamá eh, de cómo, cómo resulta que cuando yo era bebé, la única manera de, bueno, no sé si era la única, pero una manera bastante falleiza de conseguir que yo dejara de llorar, parece ser que ya era prenderme la radio, ¿eh? Que si yo estaba sintiendo la, la radio, si estaba sintiendo a gente hablar, entonces no, no lloraba. ¿Vendrá de ahí la mi oficio por la radio? Pues igual sí. ¿Mm? Ya son unos cuantos añinos haciendo esto. O sea que debe ser que por el motivo que sea préstame, ¿eh? préstame. Y el caso es que precisamente como me presta, ¿Mm? pues yo de toda la vida sentí, sentí la radio y ya sabéis de sobra también los que teáis de sentir anedonia que yo soy más aficionado a la radio de hablar, a escuchar a gente hablar como cuando yo era como cuando era bebé, ¿Mm? soy más aficionado a escuchar a gente hablar. El tema es sí, ese, eh, o sea, da igual, yo siento lo todo. Nada más hay dos cosas que, que en un trago, ¿eh? que yo cuando prendes la radio y, y no hay y no hay otra cosa que fútbol. Eh, Perdonáis inciso, ya sabéis que siempre fue algún inciso cuando, cuando alguien interviene en, en el chat eh, Alicia Diz, hola, Sirán Edónico y a los otros chateros y es verdad, ¿Y hay un pollo de gente aquí, eh? ¿serán de verdad? ¿serán chateros de verdad? el West 421, el WES 664 y el West 351, no sé, oye, si son, joder, pues oye, bienvenidos todos, ¿eh? Yo sigo con mi discurso, con mi discurso. Eh, la cuestión ya que eso, pues <coughs> como yo siempre fui muy aficionado a, a la radio, pues entonces es, a la radio y falar, eh, que nada más soy lo único que no soy quien nada sentir y cuando están radiando fútbol, eh, poneme malo. Eh, a ver, eso iba, iba a hacer no llega ahora. Yo me enteré así de ahora, y enteras, de ahora eh, cuando yo era más, más, más rapaz. Pero gustaba, me lo el fútbol y era capaz de sentir fútbol y programas deportivos por la radio. Ahora no puedo sentir fútbol y programas deportivos. Mmm, podría sentirlos cuando falen de otros deportes. Pero es que prácticamente no falen de otros deportes, falen nada más de fútbol. <ríe> un programa deportivo, a ver, ya, ya mentira. Ya en pequeñín, como decía un, un paisano que conocí ahí tiempo, ¿eh? que él era muy aficionado al marca, pero duraba muy poco el, el marca, el periódico marca. Duraba y poquísimo. ¿Por qué él empezaba por atrás? ¿Mm? Porque entonces decía, así no puedo leer eh, sobre otros deportes que son interesantes. Lo que pasa es que, claro, eh, tires cuatro páginas por detrás pasas cuatro páginas y ya atasco el fútbol. Claro, el fútbol llenaba el 75% del, del periódico. No sé cómo ya ahora. ¿eh? Padre que el marca sigue siendo el periódico más más de de, de España ¿m? o por lo menos el, el, el que el top vendas no sé si el más leído pero sí por lo menos el que el que puede ser que más eh, que más eh, se vende y se compra y decía el paisano aquel decía jaque porque a mí cualquier deporte a ver me gusta más el deporte préstame un, un comentario técnico táctico una descripción de una crónica de un partido, pero claro, ya es la parte del fútbol y eso ya es lo menos, eso prácticamente en un sal, y todo, que si cotilleos, que si pijás, que si este lleva y bien con aquel, que si este mal, que si la mujer del otro, que ellos que que te impulsan, hombre, a mí eso no me interesa, decía él, bueno, pues a mí ahora pásame, pásame un poquillo en eso, eh, con los programas deportivos de radio, que, que en realidad, de deporte, falen poco, falen de... de de fútbol y de lo que fallen y del de espectáculo mal entendido, no del espectáculo deportivo, sino de, del espectáculo que tiene alrededor. ¿eh? No en todos y no siempre, pero bueno, la mayoría. Y ya lo que sigue sí, en un trago y un programa que hay en Radio 5, ¿eh? los domingos para, para tarde, que ya la única alternativa que hay ¿eh? al fútbol, porque todo es emisores o bueno, o, o tan con música que ya sabéis que, que tampoco soy de música o tan con fútbol nada más, hay un programa que con lo que talle con toros y eso sí que a ver una, una cosa que a mí personalmente parece una abominación donde les haya eh, ya sé que dirán otros los tópicos de la, la tortura y no sé qué, pero y la belleza me yo Personalmente no veo belleza ninguna. ¿eh? Yo veo unos paisanos vestidos de, de payaso. Bueno, no perdone, no están vestidos de payaso. Los payasos visten de otra manera y son bastante más dignos. Yo no sé cómo, cómo decir, cómo, yo no sé de explicar ese, ese vestido raro que llevan. Una vez en un documental vi, por ejemplo, ¿eh? Eh, los que. Los que los que ayuden a vestirse a, a, a los toreros, pues claro puede ser que eso va tan tan apretado ¿eh? que, que claro para vestirlo pues pues tenía que poco menos que levantarlo y dejarlo ¿eh? levantarlo y dejarlo caer porque fuera embutiéndose en, en el pantalón aquel que claro que de ellos pequeño y apretados los huevos, bueno no sé ¿eh? y luego dedíquense a, a torturar porque yo reconozco que a lo mejor Si a lo que se dedicaren fuera a matar, bueno, podía ser malo. Pero ya que no se contenten con matar. Torturen primero. Allarguen la tortura. Provoquen una muerte eh, lenta y dolorosa del, del animal. Y yo no soy quien, a, a, no soy quien, lo mucho, no soy quien a entender... ¿Qué tipo de, de, de placer, qué tipo de, de belleza estética puede tener eso? Podéis decirme, sí, anda, pero a lo mejor gustate el, el cine Gore. Hostia, pues sí, reconozco que me presto el cine Gore. Pero, pero igual, precisamente por lo que me presto, y precisamente porque he mentira. ¿eh? Porque es una exageración. Mira, y hay, hay unos, unos cuantos años. No me acuerdo si fue en, en Siches o en San Sebastián. Pues me suena más que fuera que fuera Siches. Siches ya sabéis que hay un festival de cine eh, que se dedica a, bueno fundamentalmente al, al cine fantástico y, y de terror. ¿eh? Cine fantástico y de terror. Y estas cosas. Y bueno, pues sí, hay muchas pelis de. De los que, que participan en siches, que a lo mejor son peores sangrientes y, y falen de, bueno, pues incluso de, de torturas, porque no? Ni de mucha sangre, mucho dolor y tal. Pues hubo una vez que, que de Dalgo ¿eh? mal nacido, eh, presentó a, a concurso un cortometraje que consistía en. con una motosierra. bueno, por fortuna no vi ese, ese vídeo Pero consistía en ir Por lo que estoy descuartizando A un mastín, a un creo recordar, eh, vivo eh, Yo ya os digo que por fortuna No vi, vi aquello puede ser, bueno puede ser no eh, Yo porque porque conocí Leí un artículo que dedicó a que dedicó un, bueno, pues un cinéfilo, un, un gran aficionado, un participante o un organizador, no me acuerdo, de, del Festival en Cuestión. Que ya os digo, que paz me queda al de Sitges, pero que tampoco estoy muy, muy seguro. No sé si el de San Sebastián, ya lo de menos, es eh, lo, lo de menos. Y, y decía precisamente eso, nos encanta, me encanta, decía él. Me encanta el gore, me encanta la sangre, me encantan los tripes. Pero precisamente porque llevo todo mentira. ¿Mm? Si de alguno de vosotros sois, bueno, sois aficionados, o si ser aficionado, visteis de alguna película del género gore, veréis ¿eh? es que, que, que, que el humor lleva <ríe> un componente fundamental. No sé si, a ver, por hablar así de la, de la que yo cuido, que lleve la, la película más famosa del género, El, el vengador tóxico Bueno, pues el vengador tóxico Parte esta de risa A ver, si sí, está lleno de, de, de sangre pero, pero a ver Unos extremos de ridículo eh Como que Que está ahí en la, la cabeza uno Y salga de allí sangre Mana man sangre como si fuera la, la, la fuente La fuente de la Plaza América Vamos, está ahí y ríes te joder porque yo de... o bueno ríome yo hay gente que seguramente no no fa gracia esas cosas bueno a mí sí a mí la verdad yo yo ríome con ello pero ríome precisamente porque es mentira ¿eh? porque está tan eschelado ¿eh? que que, que tienes que reírte por narices ¿eh? Eh, Y como mira ha sido un director de cine bastante popular que también utiliza también recurre al gore algunas veces y este Tarantino, Tarantino de vez en cuando en esos películas sobre otra temática mete algún elemento de algún elemento gore como por ejemplo este de de que a uno y tal lo que sea un bien brutal. Y te vas surciendo de allí sangre, que parece ¿eh? que que tiene más litros de sangre el, el cuerpo de, de ese paisano que era de Dios Y lo he dicho, hay gente que nos gusta, hay gente que nos reímos Yo reconozco que ríeme Y reitero una vez más, ríe más precisamente porque es porque mentira ¿Mm? Estos, no sé cómo llamarlos, malnacidos Ya que no se me ocurre otra cosa ¿Quién puede disfrutar con la, con la tortura? Hombre, hay un género de, ¿eh? de personalidad desarreglada, por decirlo de alguna manera, trastornada, que bueno, pues que el, el sádico, ¿no? y el sádico disfruta con el dolor de, de otra persona. No sé cuántos. sádicos poder eh, porque también es verdad que hay una variedad de, de sádicos que disfruten con el dolor de una persona pero también es verdad que disfruten con el dolor de una persona a la que presta sentir dolor que es la, la gente masoquista y bueno pues oye cosa que me parece bien o sea siempre que está acordado pues mira oye ...como si al acuerden dos... ...oye, caguesme... ...caguesme en la boca... ...vale, sí, a mí préstame ahí en la boca a la gente... ...hostia, pues a mí préstame la de Dios... ...comer la mierda de otro... ...vale, perfecto... ¿Eh? ...si están de acuerdo, ¿qué, qué problema hay? ¿Mm? Pero claro... ...cuando disfrutes con la... ...con la tortura, con el dolor... ...y precisamente... ...un componente de si disfrute... precisamente el saber que la otra persona está sufriendo, la otra persona el otro ser, digamos, porque, bueno, estamos hablando de eso que llame fiesta, entre comines, de, de los toros. Que yo la verdad no sé cómo... Es que encima, mira, nunca lo pensara pero ¿cómo coño puede llamarse fiesta eso? Dios, no sé. ¿eh? Luego, van arriba, bueno, luego, vale, sí, están lejos los componentes políticos, que eh, si soy nacionalista español, pues en el paquete va, prestarme los toros. Si soy nacionalista de otro cacho de Península Ibérica, pues en el paquete va que, que no me presten los toros y los prohíbo. Pero a ver, que yo un juego puramente político y chorro de, de los nacionaliegos. ¿Yo qué queréis que vos diga? Nulo que, por ejemplo, yo que sé, en Cataluña ¿eh? Prohíban los toros por por bueno, pues por bueno sensibilidad al sufrimiento de los animales Y por acabar con... Mira, pues yo realmente pienso que no eh, Yo una cosa... Yo pienso que lo que, que la, la, la motivación que tiene No la mayor parte de la motivación No digo que no haya parte que a lo mejor también sea por el tema de... de sensibilidad al, al sufrimiento seguramente la, la mayor parte de, de la motivación tenga que ver con ¿eh? precisamente con con, con con ese componente nacionalista de, de atacar a lo que es el símbolo de esa nación que ellos quieren y bueno, yo un poqueñín y pienso eh, y pienso además que llevo que yo, bueno pues un ejemplo muy muy guapo de De cómo formula esto, eh, como lo que pasó, bueno, ya hay mucho tiempo en, en la comunidad autónoma de, de las Canarias, ¿eh? de las Canarias, de las Islas, que pienso, cuido que fueron los primeros, eh, ya hay muchos años, en, en prohibir los toros, ¿eh? diciendo eso, ah, contra el sufrimiento del animal, no sé qué, no sé cuánto, prohíben los toros. Pero, por embargo, no prohibía... A ver, va a ser que, que allí que tampoco se celebraban ¿eh? Celebra... Bueno, otra palabra. No se perpetraben. Vamos a decir mejor de esta manera. No se perpetraben corridas de, de toros. Pero sí, era muy tradicional. Por lo visto, les, les pelees de pitos. ¿eh? Una pelea de pitos, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí mmm, parece... Exactamente lo mismo, una cosa muy parecida. La única diferencia allí es que, en cuenta de ser un, un paisano el que tortura al animal, son dos animales que se torturan a sí mismos hasta, hasta la muerte, una pelea hasta la muerte. Eso no lo tocaron. ¿eh? Claro, quedaron muy bien prohibiendo al otro, está muy bien prohibido. Si quieres, bueno, yo diría ya que yo no soy de, de prohibir. ¿eh? yo preferiría que no tuviera prohibido que sencillamente no no fuera nadie, ¿eh? pero bueno oye contento con, con un unir a, a esas cosas, ¿eh? bueno pues ya ves eh, hay quien sigue pensando que eso lle cultura y que lle arte y que lle belleza, bueno pues pues yo yo personalmente no, ¿eh? yo personalmente no y y los domingos por la noche tengo un problema tengo un problema porque resulta que Bueno, la cuca no, pero yo lo que pasa es que la cuca no la pillo en casa. Pero, pero la mayoría de los emisores, o bien, están dando música, que a mí no me gusta la radio y música, o bien están dando fútbol. Y a mí tampoco me gusta el fútbol. ¿Y entonces qué me queda? La única emisora que no da ni música ni fútbol. ¿Y qué yo lo que da? Toros. Joder. ¿Eh? Quédame la cuca, no la pillo en casa. ¿Mm? ¿Qué me quedaría? Pues igual poder hacer eh, anedonia los domingos para la noche, en vez de venir los jueves, eh, pues venía los domingos y tendría eso la el anedónico miserable aquí en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el .radio org y bueno, pues sentiríamos Dalgo o yo, en vez de sentir lo que sea en lo que podría, y era hacer Una radio diferente a fútbol, música y toros ¿Mm? Y mira, eh, no sé si va a tirar el récord Pero <coughs> lo de presentar el programa al, al, Cuando ya pasen eh, 23 minutos, 24 de, eh, de, de emisión Pues no está mal Porque esto oye naturalmente a Nezonia Ya, ya, ya, ya asustan los chateros, tantos chateros que había, según que ya marcharon todos, y hay que solo normal, joder, y que, y que me lo curro, eh, me lo ocurro. la verdad, yo pa, pa, pa desmotivar soy único, <ríe> Eh, eh, eh, no obstante, deseo un, de ser un tema a medias, a medio, eh, a medio hacer. Y eh, eh, bueno, que yo estaba hablando, si os acordáis al principio de, antes de empezar a hablar de la radio chunga y de los chungos y de la afición a, a la tortura que tienen que tienen de algunos, pues estaba yo hablando de eso de, bueno, pues eh, de que yo no veía ni quería, no veía ningún interés. a lo de que por ejemplo este programa aparte de ser un programa de radio de que las cosas que yo digo se sientan en todo el mundo si tienes conexión a internet pues que no tenía yo ningún interés en cubrir una cámara que me grabara <coughs> y que y que bueno pues la gente pudiera por ejemplo a través de la web de la cuca pues verme a mí haciendo el programa porque ya decía yo que digo que ¿eh? yo pierdo mucho joder en vista ¿eh? Ahí, mmm, pierdo la vista, ¿vale? O sea que val más, sentímena más, ¿eh? que yo pienso que, que tampoco oye que tenga yo una voz especialmente atractiva, pero bueno, pues ahí no me meto porque para gustos colores y entonces bueno, pues habrá quien y presto y habrá quien no. Sí. Eh, pero claro, si a si a eso y sumes la imagen, adiós. ¿eh? Porque bueno, ahí pues si allí um, la voz, bueno, pues puede gustarte, no gustate. La imagen, hombre, pues ya allí más complicado. Eh, es más complicado que gusten aire eh, pierdo yo creo, cuido que perdería eh, que perdería si se viera la imagen ya no digo nada si Pan Enripa fice lo en pelota que no y el caso ellos eh, de normal vengo vestido no siendo una vez al cuarto medio de tiempo que había mucho calor yo me pelota no estaba pero estaba como se dice así en fino con el torso desnudo eh, quitar la camiseta y la madre de Dios para pa intentar a ver si refrescaba un poquillín pero bueno en pelota no solo hacerlo pero si lo hiciera en pelota pues también perdería ¿eh? incluso con el torso nada más también perdería porque bueno pues vería se me bueno este este contraste extraño y, y desafortunado de ello entre un, un, un cuerpo básicamente tirando pa flaco y un panzón tremendo ¿vale? pues estas cosas que ¿eh? en fin, bueno Que ya es mejor que no, que no se me vea Además luego hay otra cosa Que ya es la, la magia ¿eh? Sí o oh, hay magia En esto de la radio hay, hay mucha magia eh, Yo precisamente Retomando el tema este de ¿eh? El tema este de, de, de cuando yo era niño Y sentía la radio y tal Y que me gustó siempre la radio Y que me prestó siempre sentir la radio Al cordón de, de tardes Más ...la imagen de, de la tarde de invierno... tarde de invierno... ...metió en la cocina... Eh, jugando el suelo... ...una cocina de casa de... ...de, de mi abuela... ...estaba allí con ella... ...ella tenía prendida la... ...la cocina de, de carbón... ¿eh? ...tenía prendida la cocina de carbón... ...que calentaba toda la casa... ...y yo estaba allí sentado en el suelo... jugando con... ...con los coches de miniatura... ...o con cualquier otra cosa... Y, y de fondo estaba estaba Antena 3, Antena 3 que bueno a los que seáis mozos ¿eh? conocéis nada más como una como una emisora de televisión, pero Antena 3 originalmente fue una emisora de radio, ¿eh? una emisora de radio que a mí recuerdo me que me gustaba mucho a lo mejor sencillamente porque la, la mi tenía la tenía la siempre puesta y yo al me de, de estar sintiendo toda la tarde allí ¿eh? estar sintiendo estar sintiendo Antena 3 acuérdome de mi lo que lleva a memoria no sé ni en qué edad ni en qué edad tendría pero pero acuérdome de acuérdome de de cómo se joder un programa que lo que ayer era un, una especie de concurso por la radio que que participaban que participaban niños ¿eh? niños colegios no me acuerdo vos penséis que me acuerdo muy bien Pero bueno, acuérdame de eso. Yo puedo de estar allí con ese, ese calor. ¿eh? Acuérdame del calor. Yo el calor sentía sobre todo de orelles Ya sé que, que no un día normal, pero bueno, yo no soy normal. Yo soy el anedónico miserable. Y, y José, pues yo siento el calor donde me parece, ¿no? Otro siento en otro sitio. Y donde más lo sentía ya eran de orelles. les Las mis, eh, mis orelles son el, el termostato. En ¿Eh? el mio cuerpo Termostato, termómetro, como se diga Termostato, está bien eh, Yo normalmente tengo las orellas frías ¿eh? Y sabéis lo que hago a veces Cuando siento mucho calor a la cara Ya sé que esto llega una chorrada Y que, que, que tipo de locutor de radio Se dedica a contar este chorrado Porque con no pasa nada Yo cuando cuando tengo mucho mucho calor a la cara Muchas veces lo que faigo es agarrar los, los lóbulos de les de les orelles con, con las manos, enguruñalos y meterlos como, como por dentro de, del canal nutritivo. ¿eh? Para hacer unos tapones de oídos con los míos propios lóbulos. Y la cuestión es que normalmente están tan fríos, eh, que si, que si a tú sirve para refrescar la sirve para refrescar la cara. Sí, de verdad, coño. Sí. Y otra. Otro fecho que, bueno, pues que redunda, ¿no? De que los míos orellas son el termostato de, del mio cuerpo. Y que en el momento que los orellas se me calientan y que tengo las orellas calientes. Hombre, a ver, dice la sabiduría tradicional que es, oye, que alguien está hablando mal de ti. En algún sitio, no lo sé. Yo, oye, como soy fan de, de lo de la navalla de Ocan del pluralitas alitas non ponenda sin necesidades, y dices de non andar buscando y tres pies al gato, que ya vos digo, ya vos dicho muchas veces, que el gato tiene cuatro, entonces que yo no entiendo muy bien que lleve ese refrán, porque fala de tres patas, no, a ver, lo, lo que yo entendería lógico y sería non y la quinta pata al gato, pero non busque tres pies, bueno, no lo sé, a vale, menos, pero bueno, que digo yo, que pienso que sencillamente que, Eh, cuando las orejas se me ponen coloradas y que por motivo que sea no estoy regulando bien el no estoy regulando bien el calor del cuerpo y, y estoy calentándome de más o sea ya que son son realmente son realmente el, el termostato ¿eh? entonces bueno pues yo recuerdo esas tardes invernales eh, allí en la cocina en el suelo de la cocina jugando no sé por qué al eh, acuerdo de los de los cochecinos, de los cochecinos en, en miniatura y en la y la memoria que tengo, pero bueno supongo que jugaría más cosas. Al también de estar sentado en la mesa de la cocina haciendo los los deberes, ¿eh? Sí, también me también me acuerdo de eso de esa cuestión. Bueno, curiosamente pienso en esa escena y al de la de la mi bisabuela, sí, la, la madre de la La mi que de ese mes en cuando, pues venía, venía a visitarnos, ¿eh? venía a vernos, y al cuerpo de ella allí sentada y tal, y ¿eh? bueno, pues no sé, estas cosas, y sintiendo la radio. Y a lo que yo iba, y, y mira, llevóme, van 32 minutos de programa, y todavía estoy, estoy con ello, ya que una, una cosa que yo cuido. Eh, que sería nociva si, si, por ejemplo, en esta radio o en cualquier otra se, se emite la imagen de, del locutor. En la mayoría de las radios comerciales grandes ya, ya se fae, pero pero yo nunca, nunca miro, ¿eh? yo nunca miro, porque precisamente mata la magia de, de imaginar, de imaginar esa cara. Yo reconozco que siempre, o casi siempre, Imagino eh, a la gente de la radio, los locutores, a, eh, a los a locutores. Eh, imagino los igual que llegue con, con una cara eh, vacía. Sí, ya sé que no tiene sentido, pero imagina hay una cara vacía. En sin, en sin boca, pese a que están hablando, en sin boca, ni en huellos, ni nariz. Yo ya lo que imagino. ¿Mm? Oye, hay un dibujo cualquiera y, y quitáis la cara. Bueno, pues eso ya es lo que lo que yo imagino. No sé si a los demás os pues pasa igual o imaginaréis de otra manera. Sí, que ya es verdad que a veces, bueno, pues les, les voces llevan a, a imaginar pequeñas diferencias. Pienses en una persona más gruesa, en una persona más fina, en. no sé, en una más joven, más. pasa más. Lo que también muchas veces imagino es el, el pelo. Ya ves, no imagino la cara. Pero imagino si, si esa persona que está hablando tendrá el pelo algo el pelo curtiu, rizado incluso. ¿Mm? Yo podría, podría, si me, si empezáramos a hablar ahora de de de locutores de radio, pues empezar a decir. Ah, meca, pues es imagino con melena rizada. Eh. Ay, ah, ya esa imagínala con el pelo liso y con coleta. Sí, sí, de verdad, de verdad. Ves, yo yo tiro pa' ahí, soy un poco raro, soy un poco raro, ya lo sé, ya lo sé O igual no, porque mira, este es un tema del que nunca no falé con nadie El mayor resulta ¿eh? que, que me decís que yo lo más habitual del mundo Imaginar, eh, eh, no visualizar la cara ¿eh? de los locutores de radio Pero imaginar cómo tienen el, cómo tienen el pelo Mira, ahora podría yo entamar un concurso ¿eh? Que, que era eh, pedir a todos los sintientes que se metieran corriendo al chat y, y que y que dijeran a ver como imaginan que, que tengo el pelo yo <ríe> como oye, el pelo de nedónica, un anedónico miserable oye pues podéis podéis intentarlo eh podéis hacerlo a ver ¿eh? <ríe> nah, no creo no creo que Que, que os pongáis a eso Más que nada porque muchas veces Como que concursos bastante más interesantes Y aquí no No eh, no concurso ni Dios Pero bueno, oye, normal También hay que ver que para pa soltar esta chorrada Pues no um, hacía falta tan aquello eh. Y continuando con, con el tema Pues yo diría que además eh, El fecho de poder ver la imagen real de uno de esos seres que yo imagino, ¿no? más allá del, del aparato receptor de radio, hablando ¿eh? en el micrófono, pues a mí desilusioname. Desilusioname porque, bueno, pues rompe la mi imaginación. Eh, supongo que eso sí que no soy el único, que eso nos, nos pasa casi todos, ¿no?, que bueno pues que a veces imaginamos una cosa ¿sí? y cuando la conocemos pues no es exactamente igual y llevamos una desilusión. No sé si existirá el caso de que sea mejor, pero yo cuido que no. Normalmente lo idealizado suele ser bastante más ¿eh? suele ser bastante mayor que lo, que lo real ¿sí? cuando se toca. Eh, rara y a la vez que no tienes ilusión por conseguir algo. y después, cuando lo consigues, pierdes esa ilusión. Eh, ¿Será que lo mejor los deseos son más interesantes que eh, que las consecuciones? Mira, yo acuérdame siempre cuando cuando falo de este tema. del libro que tampoco llegué que fae mucho tiempo que lo que llegué, lo eh, pero bueno esa misma reflexión que falle pues yo ya la oficiera muchas, muchas veces. So, y supongo que no que no llegue la afición yo sino que ya bastante habitual y mucha gente llegó a la misma conclusión el libro en cuestión Coraline de de Nigayman. alguna vez hablé de Neil a mí me gustaba mucho Neil Gaiman tanto como guionista de cómics como escritor que descubrí poco eh yo no sabía no sabe que estoy hombre también se dedicar a escribir novelas cuántos descubrí muy poco Y sorprendióme porque, a ver, gustaba mucho. Gustaba mucho porque imaginación pura. No lo vas a ser nada. Yo, por ejemplo, en los mismos tiempos de, de Xuntayetres, eh, dedicábame a, bueno, pues, a imaginar. ¿eh? Yo siempre, siempre la, lo, lo que más me tiró fue la literatura fantástica, tanto para liar como para como pa escribir. Pero yo necesitaba basarlo en algo. ¿Eh? En una tradición En una leyenda En, en algo Yo necesito poner base ¿eh? Cimiento a las cosas En el Gaiman me encanta que no ¿Mm? No necesita poner base en nada No necesito justificar nada Y es pura y dura imaginación Lo que él falle es Sencillamente imaginar y ponerlo Y ponerlo en un papel ¿eh? Convertirlo en letras en Me encanta Soy incapaz ¿Eh? Siendo muy mal, yo si imagino una cosa que no puedo basar en algo, no puedo poner unos cimientos, estoy mal a gusto, estoy muy mal a gusto. ¿Eh? Paz que necesito, necesito esa, esa justificación. Bueno, pues en el este en, en Coraline, una especie de, bueno, vamos a decir, fantasma, no sé, bueno, pues está atentando a una niña para que. tomé una sesión fue alguna cosa, a cambio de tener siempre todo lo que desea. Entonces ella dice, o sea que si yo quiero tal cosa voy a tenerla. Y dice el fantasma, sí. Y si quiero tal otra también. Claro que sí. Y si tal, pues dámostela. Y, y entonces dice ella, pónse en serio y dice, no entiendes nada, ¿verdad? Eh, y dice algo así como, los deseos... No son para cumplirlos, son para desearlos. ¿Mm? Si se cumplen, dejan de tener gracia. Y yo pienso que en que buena medida, Yasina, ¿eh? No sé vosotros, pensáis, pensáis, seguramente tenéis algún ejemplo de, de, de cuando conseguisteis una meta, ¿eh? un objetivo. Un objetivo que lo mejor llevaréis planteando vos mucho tiempo e incluso trabajando por él. Y cuando llegues a él, bueno, pues sí, puedes sentir ¿eh? una felicidad, una euforia, mmm, que a lo mejor es muy grande en el momento, ¿eh? pero que pienso, no sé vosotros, a ver, a lo mejor esto es una característica de la de anedonia. La ¿eh? Yo creo que sí, el hecho de que las ilusiones sean tan extremadamente cortes. ¿eh? Alguna vez ya, ya tengo falado de este tema. Pero de todas maneras, incluso por los demás, yo cuido que les ilusiones tan cortes como poner nedónico no sé si será. Y para, como poner para anedónico que para arriba allí miserable, pues menos todavía. <risa> Pero bueno, de todas maneras yo cuido que nunca, nunca son tan grandes como uno como uno imaginaba, ¿no? Lo idealizado siempre tiende a, a tener una pátina dorada. ¿eh? Entendiéndolo eh, como metáfora de, de una idea maravillosa, una idea que es difícil de, de realizar Sirve tanto para lo que nunca conseguiste ¿eh? Como para lo que a lo mejor viviste una vez ¿eh? Hay mucho tiempo y sigues queriendo volver a vivirlo ¿eh? Y si de alguna vez lo consigues En todo ese tiempo que pasó, desde que lo tuviste Fuiste adornándolo, recubriéndolo de una pátina, ¿eh? Eh, aportando y cosas, agregando, haciéndolo más grande, más maravilloso. Y después, cuando vuelves a conseguirlo, igual sigue siendo igual de guapo que, que era, igual de bueno, pero no tan guapo, no tan bueno como esa idea que te fuiste formando, que fuiste construyendo con el tiempo. Mira, a mí pásame, bueno, pásame no. debiera pasarme ¿eh? con, con de algunos sitios, de algunos lugares en los que tuve ahí hay tiempo y que me fascinaron ¿eh? en el momento que tuve y, en el, y bueno pues después eh, siempre tuve ganas de volver porque estuve tanto y estuve tan a gusto allí no sé qué y voy como construyendo ¿eh? un palacio alrededor de ello voy ¿Eh? voy poniendo y una una cúpula dorada que lo cubre y demás y luego cuando llegues allí bueno sí y un sitio que ¿eh? que está bien cuando que sigues volver al encuentres que sí que efectivamente llega en un sitio prestoso pero pero claro lleno y todo eso que ¿eh? todo eso que tienes en la cabeza la memoria de muchas veces falo también de la memoria porque bueno como cuido que yo una de las primeras cosas que en sí si les que voy a quedar ¿eh? ya estoy en ello ya estoy en ello ya lo, ya lo sabéis el meu corte cerebral recibió ¿eh? una descarga radiactiva tan tan increíble radiación un, una cantidad de radiación ionizante que la mayoría de las personas no reciben en toda la vida yo recibiera en unos pocos meses y entonces bueno pues una Una consecuencia inevitable de que eh, muchas neurones murieron cuando aquello, muchas siguen muriendo todavía a día de hoy, muchas conexiones tan rotas y, bueno, por pues la mi capacidad memorística, lógicamente, pues cae en picado, ¿eh? cae en picado. Y una de las primeras cosas que voy a perder, una de las primeras cosas en, en, en sí, que voy a quedar. Entonces, eh, bueno, pues. A lo mejor por eso, y es precisamente una de, una de las mis obsesiones, la memoria. Y a lo mejor precisamente por eso, pues reflexiono yo tanto acerca de la memoria. Una de las mías reflexiones, bueno, que no son reflexiones, que, que tan basadas en... Bueno, sí son reflexiones, coño, pero tan es en algo. Y es que la, la memoria, ¿eh? la función memorística, eh, obviamente ya es finita. ¿Mm? Obviamente ya finita y podemos tener un recuerdo que nosotros pensamos que ya es fidedigno y que ya un, un, un dibujo perfecto de lo que del fenómeno que hay fuera, de lo que percibimos en el día, y que en realidad no se parece en nada. ¿Mm? Eh, sencillamente porque con el paso del tiempo, pues bueno, la memoria tiene que ir eh, es el almacén, imaginadlo como un almacén. de que hay que ir recolocando las cosas para eh, pa que entren otros Y yo que sé, pues a lo mejor los objetos que estaban folgadamente en dos cajas con mucho espacio para ellos, pues hay que piñarlos todos en la misma caja y apretarlos bien. Y para sitio para otra pa otra nueva que va entrando. Y bueno, la cuestión que quiero decir y es que a lo mejor a lo mejor no, seguro. y eh, imposible conseguir retener todo. ¿Mm? Y seguramente los recuerdos más lionxanos que tengamos, pues ponerlo siempre en duda. ¿eh? Yo diría pues, que los pongáis en duda. Vosotros hacéis lo que queráis. <risa> Yo pues, personalmente pongo los en duda, entre otras cosas, porque tuve la oportunidad de comprobar que, que efectivamente están totalmente distorsionados. ¿eh? Que, que, no, que no tienen mucho que ver con la realidad. Mira, voy a ponervos un, un ejemplo ¿eh? Eh, que seguro que si pensáis, vosotros también tenéis algún ejemplo de este tipo. Yo, por ejemplo, cuando yo era cuando yo era niño, muy pequeño, lógicamente, eh, me echaba y cagaba eh, no en el retrete, sino en ¿eh? un orinal, un orinal, un penique. ¿eh? penique y la, y la, la moneda fragmentaria de, del reino unido ¿eh? de la de la libra pero también ya, como de algunos países ya venía al al orinal ¿eh? yo aprendí lo por la, la mi tía que vive en uruguay Y contóme que para ella cuando todo aquí era el penique ¿eh? bueno <ríe> historias no tienen que ver pero bueno la cuestión es que eso pues yo de niño me echaba que hagaban un, un orinal y yo Tenía perfectamente claro la imagen en la, en la cabeza del mi orinal azul ¿Mm? Y no sé por qué un día, hablando con la mi mamá ah, Pues bueno, de esas cosas de, de cuando ya eran ellos y tal, salió el tema del orinal Y yo dije, lo decía, hombre, aquel orinal azul, ¿eh? de plástico azul Y ella me dijo, no, no, pero bueno, hombre Que el turinal llega de plástico transparente y con partes de colores No, que no que ya era todo azul el orinal es si era todo azul no no que de verdad que no que ya era transparente y con pates de colores de para ver que tengo perfectamente claro pues acuérdame perfectamente de cómo ya era que no vamos a rebuscar eh, fotos de cuando niño y efectivamente al control una semilla la que salía que el orinal ¿Mm? ...salía yo sentado en el orinal de Fechu... ...y el orinal ya era efectivamente transparente... ...y con espates de colores... ...y ese orinal azul que yo recordaba... ...en un día que lo inventara... ...fue otro orinal... ...que, que hubo por la, por, la, por la casa... ...que duró mucho más tiempo... ...que después usabanlo para... Pa, ...para echar ropa sucia... Y, ...y ropa que ve que llevar a mano... ...toallinas y tal... y que yo sigo viendo muchos años, y bueno, pues me imagino que hubo un momento en el que la mi memoria necesitó más espacio, y dije, ¿para qué recordar dos orinales? Uno de transparente de colorinos y otro azul, vamos a recordar nada más el azul, que además es más fácil de recordar que lleve todo el mismo color, y uso el cipato, A lo mayor decís, bueno, hombre, queda bastante vasto describir la memoria así, ¿no? ¿no?, la función memorística de esa manera. Bueno, pues yo cuido que llegue una manera muy, muy afalladiza y, y me parece a mí, ¿eh? me parece a mí que lleve bastante, bastante intuitiva ¿no? para pa descubrir cómo, cómo formula eso. ¿Mm? Ya os digo, y eso lleve un mecanismo, supongo que, similar a cuando se idealiza. Yo en este caso no idealicé el orinal. El orinal tiene así mucho, eh, mucho aquello como para pa idealizarlo. Pero sí, idealicé sitios, idealicé eh, ocupaciones, idealicé a personas. ¿eh? Y que después pues resulta que a lo mejor no lleva tanto. ¿eh? Eh, que a lo mejor son cosas, que, bueno, pues son cosas que, que pueden estar bien, son sitios que pueden ser guapos, son personas... que pueden ser prestoses, pero que resulta que igual tanto tanto tanto como como yo lo lo punchera, pues pues igual pues igual no ¿eh? a lo mejor no y bajo y, y bajo ahora y queda queda silencio fondo joder Follow through. I cannot win, cannot lose. It starts right here with my blues. I feel there's nothing I can. sigues sintiendo Radio Cucaracha sigues sintiéndolo a través del 107.3 de la frecuencia modulado o a lo mejor a través del www.radiocuca.org o también incluso podría suceder que lo que tengas hecho sería descargar un programa de Anedonia, este concreto programa eh, a través de la plataforma donde, donde yo personalmente colgo todos los podcasts, eh, eh, a través del archivo.org y si es y el caso, y absolutamente imposible que os haya 3D Payares del año 2016 No siendo que se produzca de algún tipo de efecto paranormal eh, De algún tipo de, de efecto cuántico De algo que no tenga una explicación Todavía eh, eh, no, no se pueda fundamentar en ninguna cosa Si, si, si, sé por fundamental y que llegué ahora mismo 3 de payas del año 2016 y son las 22 horas y 0 minutos de la noche. Si llegué que estás en el horario de Greenwich más un y así no, si, sí, pasme que llegué así na, O de Greenwich menos un. Ay, madre, ahora lío. Me bueno, el que tal ya o del de Greenwich, joder. Eh, como sea de cualquiera de estas maneras lo que tal se entiende y lo que sigue sintiendo con el mismo día anedonia y siguiendo con el mismo tema el tema que está copando la copando la noche que no sé, después cuando tenga que poner eh, un título a este programa, una descripción, no sé exactamente cuál va a ser, porque tampoco penséis que tengo yo muy claro. Sé que falé de, de radio, sé que falé de, de, de, de los toros, eh, de la tortura, y, y sé que falé de las ilusiones, de las desilusiones y las y, y, y idealizaciones. Y bueno, pues mira... Eh, cuadra que precisamente con la con la chatera que tengo esta noche metida en el chat ¿eh? una tal alice yo no sé qué pasa últimamente que cada día ven una persona diferente. ¿eh? Pero bueno, oye, no pasa nada. Será que será que se turnan los entiendes para pa meterse en el chat? Que nunca ven todos. Va a ser como la, lo de la memoria que es finita, pues el chat también es finito. Nunca ve, nunca ve toda la gente, ¿eh? nunca ven todos, pero, pero bueno. Eh, con esa aparte, estamos eh, teniendo una conversación eh, interesante eh, Que me decía ella, no rompas mis fantasías y, y no, no, nada más yoñe de, de la realidad Nada que, eh, que, que, que yo quiera, que yo quiera hacer eh, Contrariamente, mucha gente cuando cuando usa un discurso como este eh, cuando dice eso de las fantasías eh, no tienen nada que ver con la realidad eh, las idealizaciones pues eh, son falses no no a ver cómo podría decir tal cosa eh, tales cosas una persona como yo que vos dices que vivo en un mundo de fantasía eh, que lo único eh, la única cosa que digamos que me sa que me fae seguir seguir viviendo Y la fantasía que, gracias a imaginar, eh, soy capaz de hacer cosas, eh, cosas que son insoportables, bastante más llevaderes y que, bueno, pues que al fin y al cabo la fantasía llena eh, mi vida y es lo que me falta de aquí. Gústeme eh, a leer cosas que, eh, que tengan que ver con la fantasía. gustame ver películas que tengan que ver con la fantasía. Préstame, crear. Crear yo fantasía. Eh, no podría en chamás decir, refuguemos la fantasía, rompamos las idealizaciones. No, yo sencillamente lo que digo, oye, todo lo contrario, que hay que mantenerles ahí. ¿eh? Que el gran problema de lo fantástico, ¿eh? que el gran problema de lo ideal... Y es precisamente cuando se quiere traer a la realidad ¿m? Cuando se, se cuando la idea, el, el deseo que tienes ¿m? El deseo que tienes, que está en ese otro mundo Está en el mundo fantástico Está en el mundo de, ¿eh? de la imaginación Cuando ese deseo se convierte en, en cruda realidad En ese momento la, la fantasía rompese ¿m? La fantasía rompese, la idea derrumbase Esgurrumbase todo y lo que te queda ahí es la realidad. Y la realidad desgraciadamente nunca nunca no nunca, nunca tan guapa como la como la imaginamos, bueno, o como la imagino yo, a ver, y dale que manía tengo de de hablar en genérico y hablar en plural como si yo supiera lo que siente Lo que siente toda la gente, ¿no? Pues a lo mejor no, habrá alguno que me pueda decir, oye, anedónico, que yo tenía un, eh, tenía un deseo y conseguirlo, y bien que me presto y bien a gusto que estoy después de, eh, de tenerlo conseguido. O, bueno, oye, pues vale, o a lo mayor es eh, una, una característica del anedónico, de la ¿eh? anedonia, el, el querer más desear que tener. ¿eh? Puede ser, puede ser, no, no digo que no, ¿eh? no digo que no. Yo personalmente soy de los que quiero más desear que tener. Mira, y voy, a, voy a contaros la, la anécdota de la, de la sudadera amarilla. ¿eh? Nunca, nunca, me pues parece que nunca la conté. Mira, está guapo, en ¿eh? un programa que, que está a punto de hacer los 10 años, que son casi 300 programas grabados, ¿eh? de alguno más no, que no se grabó. Eh, bueno pues que nunca haya contado una cosa y es bueno, notable ¿eh? y es verdaderamente notable bueno pues un tiempo hay muchos años vamos a empezar por más atrás yo de siempre eh, fui aficionado a, a la ropa a la ropa oscuro ¿eh? eh, diría más bien que yo siempre fui aficionado a, a la estética negro ¿Eh? Gustaba me vestir de, de color negro ¿eh? Llevar gafes negres Y nunca fui yo muy aficionado a, a los colores ¿eh? Después hubo un momento en mi vida Que bueno, pues por un evento, un evento vital ¿eh? De repente pasé al otro extremo Y, y, y quise los, los colores más llamativos, más... ¿eh? Quería, quería, no sé, sentíame feliz, cosa curiosa en una persona que llegó a ser anedónico, o pues sencillamente que en aquel momento estaba tan animado, tan feliz que gasté. Lo, ¿eh? Eso también también puede ser que lo gastara y después quedé así como estoy ahora. Pues, obviamente, más mira, cuadra mucho con un, con un cuentín que, que, que de alguna vez, pues, incluso aquí en la radio, de lo orgulloso que estoy, un cuentín de nada, de 4 o 5 ¿eh? no no más. Ese de... Bueno, sí, coño, voy a, voy a contaroslo ahora en, en voz alta. Voy a como me bueno, eh, que acuerdo, no, que seguramente no llegue como, como te ha escrito. Ese que dice que, que un rapaz de veintipico años agarró una enfermedad mortal de necesidad. Y entonces, el el ángel de la guardia, apareció así eh, y dijo y eh, mira, tienes mucha suerte, eh, pero para sacarte de esta voy a tener que, que usar la toa. es que lo fuega? Entonces, dijo, y entonces el, el rapaz este que estaba medio muriendo Dijo, sí, sí, claro que sí <risa> Usala todo, todo lo que fuega falta y, dijo, y el ángel, vale Pero ten en cuenta que quedes en sin suerte Para lo que te queda de vida Y bueno, pues la, la historia termina contando Como el, el rapaz fue desgraciado por diversos temas eh, Toda su vida Y que fue acumulando desesperación hasta que a los 101 años eh, suicidóse. ¿eh? Y al suicidarse, la autopsia reveló que tenía la salud humozo, ¿eh? Bueno, pues oye, a lo mejor lo que a mí me pasó fue una cosa parecía que de la misma manera que este rapaz eh, tenía mucha suerte, pero la gastó Toa. ¿eh? Y bueno, pues sobrevivió a, a una circunstancia de salud en la que era bueno, pues prácticamente imposible sobrevivir Tuvo muchísima suerte, pero a cambio quedó sin sin ella Para pa siempre la su fue una desgracia a partir de aquel momento Bueno, pues lo mejor yo fui tan feliz en un momento de, de la mi vida que gastélo ¿eh? hasta la felicidad el ánimo y todo y que así en como estoy al resto de mi vida también bueno ah, pues oye mira nunca pensara en esto pero pero puede ser una una una cosa una cosa guay una manera de, de explicar la situación ¿Mm? bueno pues pues mira sí <risa> vamos a explicar la osina eh, terminado este inciso vamos a seguir con la con la con la anécdota de la sudadera amarilla bueno pues yo en aquel momento metióse en la cabeza que quería una sudadera amarilla ¿eh? Conseguí una sudadera de, de color eh, naranja ¿eh? Eh, que también pop, estaba yo encantado con la mi sudadera naranja pero estaba emperrado en conseguir una amarilla y no me valía un cualquiera tenía que ser un marillo chillón Yo quería un mariello y chillón y bueno, dediquemos a buscarla mientras mucho tiempo ¿eh? por los por los por les tiendes ¿eh? por los tiendes de ropa por los mercadillos por todas partes yo estaba siempre buscando la, la soda de la mariella y no sé por qué tanto acuerdo más el mercadillo que era y era el mercadillo de la felguera. un mercadillo que si no me equivoco, no me acuerdo ahora si es los sábados o los domingos, pero que o era porque ya hay tiempo que no voy, un barco bueno, pues un mercadillo muy muy guapo, muy abundante, ¿eh? Eh, la cuestión ya que bueno pues yo estaba allí con, con más gente y, y una rapaza la que yo conocía, pero que no veía muy a menudo y tal, y, y contando y lo de que no, es que alguien que, si que solía estar conmigo, ...estaba diciendo... ...no, oye, que tal estoy buscando una sudadera amarilla y tal... ...y dice ya ah, meca, pues entonces... Es ...igual, va, joder... ...en vez de buscarla por aquí... ...lo que tienes que hacer... ...pues no sé si me dijo... Eh, ...miraba por internet y tal... ...y entonces yo quedé mirando pa' ella... ...digo, no, no... ...si, a ver, que de todas maneras... ...a mí la sudadera no me importa... ...entonces quedaron todos mirando pa' mí... como que no te importa si estás como el Yoku... ...buscando una sudadera amarilla... yo dije, no, no, pero precisamente a mí lo que me gusta es buscarla. Pues realmente, si ahora cruzo la esquina aquella y al cuanto un puesto que su suces maris igual ni la compro. Pero sencillamente ya la encontré. ¿Eh? A mí lo que me gustaba era buscarla. no Ya que la al encontrar. ¿Eh? Seguramente al encontrarla pues hubiera sido el... Bah, pues acabó ese juego, ya no la puedo buscar más Porque ya la encontré ¿Mm? dio la gracia Lo que tenía gracia ya era buscarla más ¿Mm? que aquella que moza dijo ¡Ay, qué rico! Cuando escuché aquello Bueno, pues si ahí parece Vale ¿Mm? Y era muy, muy riquín por, por, por decir aquello Pero, pero ya, era la, ya era la verdad ¿eh? Yo tenía mucho más interés en, en buscarla que en contrario, al contrario me un poquillo igual. ¿Cuántas veces no hemos pasado eso? De verdad, decime, no, no, no me engañéis, ¿eh? que tuvisteis buscando una cosa. Yo por lo menos pasaba mucho de, de estar buscando una cosa, de ser encontrarla, pero luego cuando la encuentro, tampoco no un tampoco no un para tanto, ¿no? ¿Eh? El, igual la gracia que tiene, y precisamente El, el, buscar, el que sea difícil de topar, el que es ¿eh? una cuestión parecida a lo que ya comenté muchas veces, la de cómo van perdiendo valor las cosas, según es fácil, según ya fácil conseguirlas, ¿no? Eh, todavía la semana pasada hablaba de, de, de, de los Tijuana en blue y la sociografía. Ya lo sé, no sé por qué me he centrado en ellos, porque podía centrarme en otros. Pero yo me cuando, ¿eh? cuando me enteré con un amigo, tenía una cinta grabada de los Tijuana en Blue eh, con un disco que yo no tenía. Yo tenía el... A ver, joder, es que ya no me acuerdo ni siquiera de los títulos. Mira, lo que doy ahora. ¿eh? Ahora que ya, que ya lo tengo todo, porque, porque a través del Internet pues ya es facilísimo. ¿eh? pero yo también yo facilismo descargarse toda la música que te apetezca. y todas las películas, pasa lo mismo. Acordáis pues, de de cuando ya era un regalo típico, venía del cumpleaños de algún amigo, de algún familiar, y regalaba y un, un un una cinta de vídeo con la película, una película que sabéis que prestaba mucho. Ahora por ejemplo si ya no tiene ningún valor, eh, regalabas y un disco. Porque también, oye, pues ¿eh? ahora ya no tiene ningún valor porque un disco una, una peli puede descargarse tranquilamente ¿eh? en cualquier momento. ¿sí? Pero en ¿sí? fin, oye, precisamente lo que ahora tiene valor son, son esas cosas que ¿eh? que no puedes encontrar tan fácilmente. ¿sí? Pues sí, que siga habiendo alguna música que en su momento solo salió en cinta y si Nadie se esmuleció por convertirla en MP3 y, y pasarla al, al ordenador y tal, y de este, subir a, a dónde a la mula o al tal, ¿eh? pues sigue siendo lo, el tesoro ese que sigue buscando y que el día que lo cuentes días, wow ¡Oh, qué guay! O no, porque precisamente lo que te presta, o lo que nos presta, o lo que me presta a mí, yo buscalo. No necesariamente al contrario, al contrario no tiene gracia. buscarlo si, si que la si que la tiene. Eh, no nos parece. Bueno, voy a poner cantar Ya sé que hay muy poco tiempo que puse el cantar anterior, pero hoy el sueño ya empieza a poder conmigo. El sueño ya empieza a poder conmigo. Y entonces, pues mira, voy a intentar. ¿eh? voy a intentar mientras suena esto pues espabilamos un poquito más y si no temo me que que voy a tener que ir acabando ¿eh? temo me que anedonia va a tener que ir acabando y entonces pues lo mayor que es con ganas de más no entiendo por qué porque ya os digo que este programa no yo sigo sin pillar porque eh, puede haber gracia en sentirlo ¿eh? Pero, pero hay gente que, que sirve gracia y, y yo que queréis que vos diga No me considero nadie para decir lo que la gente tiene que hacer gracia o desea de hacer Y si hay personas que les gusta esto, pues mira, genial También os digo que precisamente porque presta, pues a lo mayor, eh, como dicen esos refranes que, que, que la, el mayor producto viene en envase pequeño, pues el mayor pues no tiene que ser demasiado largo, no vaya a ser que se que se pase la ¿eh? la, la, la ilusión por sentido, porque llega un momento que joder, jode, vaya para esa otra vez eh, la historia esta con dura, ¿Eh? Como ese, como ese refrán de que fue? ¿El, el Calderón, el que lo dicho de alguna vez, o fue un refrán popular, ese de Lo bueno, si breve dos veces bueno, que yo siempre soy de decir <risa> y ya ves que siempre doy muchas vueltas a los refranes y por un lado ¿sí? siempre suelo decir de lo bueno si si dura dos veces bueno, pero también es verdad es ¿eh? verdad que tiene a ver tiene una salvedad digamos que precisamente bueno pues. Esto ya es una explicación complicada, ¿eh? una explicación complicada, pero yo, yo, yo doy la y a ver, si, a ver si más o menos entendéis lo que quiero decir. Eh, yo siempre he dicho una cosa, eh, decía, el B, la mi comida favorita son los croquetes. ¿eh? A mí los croquetes, joder, toda la vida, toda la vida fueron, bueno, y es que me priven. ¿Mm? Me gusta por la vida, mira, estoy salivando, estoy falando de ellas y de repente yo no se me la boca de saliva, ¿eh? solo de, de pensar en ellas. Eh, y siempre dice eso de yo quiero llegar a poder comer croquetes hasta el momento de, de, de, que, de que ya me repunen, ¿eh? de que veo una croqueta y. ¡Ah! ¿Mm? Precisamente yo lo que quería, ¿eh? Y era poder llegar a disfrutar tanto de los croquetes que llegan un momento que ya no les disfrutaré que, que esa belleza, esa, esa idealización que yo tenía de la croqueta, desapareciera totalmente. ¿Mm? ¿Veis? No llega lo bueno si dura dos veces. Bueno, llega lo mejor, lo bueno si llega breve sigue siendo bueno precisamente porque, porque no te... no te acabó con la motivación, eh, no te acabó con las ganas, sigues teniéndoles y sigues queriendo más, precisamente por poco, si fuera mucho, pues a lo mejor ya ya no querías más, ya tenías ya tenéis abundo con ello y, y no había falta de no había falta de más, mm. podrá ser de algo así, ¿no? ¿Eh? podrá ser de algo así, no? bueno en realidad todo esto, ¿eh? todo este rollo que, que tuvo de pico soltando Y era nada más para decir eso de que yo, ¿qué queréis que, que vos diga? Yo eso de que la radio se vea, ¿eh? No tiene mucha gracia, porque luego apoyé imaginar lo que hay detrás, ¿eh? Yo un poquito parecido a lo de cuando lleven los, los libros al, al cine, fue en versión cinematográfica. Pienso yo, ¿eh? que, que al Que a los que yo os gustó mucho un libro... nunca van a estar muy muy satisfechos con la con la versión cinematográfica por muy buena que sea la versión cinematográfica yo cuido que nunca va a, a, a llegar a plasmar lo que lo que los lectores vieron básicamente porque los lectores imaginaron muchas cosas cuando transformaron esos símbolos escritos ¿eh? esos símbolos lingüísticos eh, cuando los aprendieron ¿eh? los metieron dentro y lo transformaron en imágenes, en ideas, en demás, pues cada uno transformó su manera. Y esa manera seguramente no va a ser la misma que, eh, que da ese, ese, director, ese director de cine. Posiblemente va a ser otra, va a ser muy particular, va a ser de caón. De y entonces la película pues, va a ser una desilusión. ¿eh? Como mucho igual llegues a decir, bueno, anda, no está mal. Prefiero el libro <risa> Yo ya os comenté muchas veces Pienso que el... Está bastante bien adaptada la, la trilogía De Señor de los, de los Anillos ¿eh? Está bastante bien esta, es última, esta última trilogía Que hizo Peter Jackson Está bastante bien adaptada Indasina, joder ¿Dónde están los libros? Que se quite toda, toda la película bien. Aunque sean tres, es lo mismo Exactamente Somebody, somebody put something in my drink, somebody. mucho temo que el programa de esta noche la anedonia del 3 de payares del año 2016 de este mes muerto que empieza eh, ya sabéis que bueno pues que buena parte de asturias se sigue el nombre de, de este mes no sería el 3 de payares sería el, el 3 de el 3 del muerto desde ¿eh? el 3 del muerto pues en este 3 del muerto Anedonia muere también, muere más esta semana, coñe O bueno, ¿no? Que sí, yo sí muere para siempre. A ver, a ver, en principio muere nada más para esta semana. La semana que viene otra vez voy a estar aquí. Que yo lo que pasa, coño, pues que de la que voy a jugar para casa voy a ir en bicicleta, ¿eh? Y no llevo casco, o sea que bueno, pues puede ser que te haga un accidente que me haga la cabeza. Puede ser. ¿Cuál la probabilidad? Por la verdad que no lo sé. me puse a calcular a nunca, pero bueno, y imposible, no, y improbable, hombre, pues seguramente sí que es improbable porque pasó casi todos los jueves llevo nueve años y pico ballando y nunca tuve un accidente que me rompí la cabeza, o sea que aunque solo sea por eso de que eh, según dicen los expertos en estadística, en ausencia de otros, de otros predictores, eh, en ausencia de otras variables, el mayor predictor del futuro y el pasado. Si en el pasado nunca no me rompí la cabeza, pues bueno, yo he de suponer que, que en el futuro, pues tampoco no me la rompo, la probabilidad sería muy baja. ¿Imposible? No, imposible seguro que no llegue, ¿eh? Y qué sé yo, mira, y poder pues, pasar muchas cosas, porque a lo mejor no me rompo la cabeza, ¿eh? Pero a lo mejor, pues hay un pulso electromagnético, por ejemplo, imagine, pues que viene una tormenta solar, ¿eh? una tormenta solar que genera un pulso electromagnético que que fulmina y que anula todos toda toda transmisión eléctrica, electromagnética del del planeta. Entonces, bueno, pues la radio rácticamente en un un sal, La radio no sal, o sea, hay que anedonia que vos sé. No sé lo que duraría por pulso de esos, tengo entendido, por lo que yo sé, que bueno que se pasen, que duren un tiempo y luego pasen pues entonces igual volvería a edonia claro, eso no sería una muerte, sería nada más un, una pausa pero bueno, pueden pasar otras cosas pueden, qué sé yo, pues pueden volar el local de la Cuca, sí, puede, puede ser puede venir uno y poner una bomba aquí sí, o puede ser que yo qué sé, pues que un avión ruso que va para pa Siria a tirar una bomba Se pierde Y en vez de ir para pasira Acaba no Y tira la bomba y, y acaba con la cuca Pues también puede ser eso También puede ser eso Por poder pueden pasar muchas cosas ¿Y sabes qué más? Que todas esas cosas no lleguen que van a pasar Ya que van a pasar Y también ya que ya pasaron Y también ya que están pasando ahora mismo Todo esto ¿eh? En alguno de los múltiples De los infinitos Universos paralelos en eh, los que ya sabéis que vamos que creemos firmemente tanto yo como todos los entiendes de Anedonia coñe, que llega nuestra religión de los multiversos y que gracias a esa <risa> religión de los multiversos sabemos que estamos en el justo medio ¿eh? que hay infinites posibilidades mayores infinites posibilidades peores vamos, que religión más conformista en un poder <risa> la mala suerte que estoy teniendo hoy con la música de fondo y es tremenda ¿eh? porque a ver oye, normalmente no sé por qué tenemos lenta la música de fondo y yo ahí hay una conexión ¿eh? no pretendía pero que bueno que fue que cuando yo subo el fondo siempre oye pues suena de algo guapo y eh, de algo majestuoso para el instante y, y ahora no entre entre entre silencios y, y cosas chungues <risa> Oh, dios, y golpes, golpetazos como este, madre de dios, joder. Y luego, pff, eh, ¿cómo coño aguanto esto nueve años, madre de dios? En fin. Pero bueno, amigos, tal y como vos decía, temome que esto tiene que ir acabando. Y ya lo sé, son las diez y media de la noche, nada más. Pero en fin, ya lo que hay. Eh, dime Alicia, amén. <risa> Joder, una pasada tener esta chaval aquí, ¿eh? que sea, que mola. Eh, presta. y una pena que no tenga más gente porque a mí préstamela a dios tener la gente en el chat préstamela a dios tener la gente aquí oliva a estar conmigo cerrado todos los años el bibliotecario de la biblioteca pero nunca quiso, a no a collona no quiso quedar en, en anedonia Venga, un saludo muy gordo para toda la gente que me sintió a través del 107, un saludo muy gordo para toda la gente que me sintió a través de internet y un saludo muy gordo para toda la gente que lo descarga, que lo sienten diferido, que, que, que escuchen podcast, que, que, qué sé yo. Un abrazo, un beso, venga para todos que en un boscoyan el sueves que viene aquí otra vez.